Argentina Potencia Siempre se habla de las virtudes de mantener buenas relaciones con los animales, ¿no? Y de mantenerlos, hmm. aparte Ah, por supuesto, De tenerlos ocupado. y tratarlos bien Siempre queda bien tener mascotas ¿eh? Y siempre todo el mundo sabe que el presidente tiene mascotas en la quinta Está lleno de animales un zoológico más Sí, y ahora incorporó patos Pero el más famoso siempre fue el, el mirlo hablador, ese que Menem le enseña cosas para decir y el mirlo repite. Pero hay muchísimos otros animales Loro y es bueno que... El hombre tiene el poder de dominar al resto de los animales. Por eso es que le toca hacerse cargo de su cuidado, poniendo su sabiduría al servicio de las distintas especies. Aquí vemos al presidente Menem, quien se acerca, seguido por una bandada de paz. Es increíble el nivel de comunicación que el mandatario logra con los palmípedos. Los aliento a seguir con una tarea que es la tarea que debe guiar todos y cada uno de nuestros pasos Sí, sabemos lo que hacen los patos a cada paso A veces ciertos rumores generan luchas internas entre los mismos Las peleas se desatan delante del mismo presidente De nuestro propio... Pero todo vuelve a la calma cuando Menem los confirma a todos en su cargo También es necesario relacionarse con ellos de la forma más cercana posible Integrándolos Ahora, seguimos a Menem hasta el chiquero presidencial Esta relación que el presidente mantiene con los porcinos Comenzó hace unos dos años y, y dígame, señor presidente ¿Cómo reaccionaban los porcinos cuando usted se le acercó por primera vez? Cuando hablaba desde este mismo lugar Yo miraba los rostros Y miraba incredulidad, escepticismo Y cuando usted hablaba de privatizar y tomar medidas de tipo liberal ¿Qué, qué decían? los? Decían, pero si este es peronista ¿Qué va a hacer lo que está diciendo? Esto es imposible Y finalmente, ¿Cómo los convenció? Con los hechos que ya todo el mundo conoce, Programa de privatizaciones que además... Hoy son cientos los chanchos que rodean al mandatario, pero claro, él tiene su preferido. El rumbo no, el rumbo es el definitivo. ...y aceleramos la marcha de ciertas cosas que hay que hacer... ...más privatizaciones, más intervención, menos intervención del Estado, etc. Vemos Entonces, ahora cómo el... lo acaricia y lo besa... ...y el barrano contesta con alegría. Dígame, ¿cómo, cómo se dio cuenta que el porcino está contento? pequeño enojo un ojo como en el truco porque lo veo muy bien. No debemos perseguir a ninguna de las especies que nos rodean. La interdependencia es la base de la relación. Hoy contra ti, mañana contra mí. Sáquense la ilusión de que me vaya una embajada. Siguiendo con los pájaros, algunos de los que habitan la quinta son perseguidos, como el manzano. La de que mal considerado debido a su tendencia depredadora. Ahí está el pájaro de nuevo. Tírale. Tírale, tírale, Sin embargo, tiene la extraña habilidad de permanecer en los sitios de donde se trata de desalojarlo. Además, es innegable que mucho del conocimiento humano lo adquirimos observando a las otras especies. Finalmente, otro pájaro hablador. No habita la Quinta Presidencial. Pero la visita periódicamente.. Y a partir de este presente de diálogo Aquí lo vemos junto al presidente, repitiendo las palabras que éste le dicta. Los Estados Unidos de América y la Argentina marcharán juntos. Algunos afirman, sin embargo, que siempre ocurre lo contrario. Cuidemos a los animales que nos rodean, sobre todo cuando les debemos tanto. Argentina potencia.